Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. ...ponerse el cinturón... ...mirar la carretera de huida y libertad... ...pisar el acelerador para que el motor ruja... ...acomodar las manos en el volante... ...y salir dejando una estela de humo... ...queremos en este repaso sobre ruedas... ...dejar atrás las imágenes estereotipadas... ...de las modelos de los boxes... ...de los trofeos de carne y hueso... ...que adornan el asiento de copiloto... ...mujeres que complementan la carrocería... ...y mirar por el espejo retrovisor y retrógado... ...a los fabricantes que consideran que un coche para mujeres... ...debe incluir un espejo de mano y un gancho para el bolso. Vamos a conducir a lo largo de este programa... ...donde destriparemos un referente de los 90, Telma y Luis... ...junto a otras películas con mujeres al volante... Recuperaremos en formato Herstory a las conductoras de inicios del siglo XX y tomaremos una salida alternativa para narrar la Fórmula 1 y las carreras con mucha grasa, pero sin tanto machirulismo. La meta la ponemos en Areva Saudí, donde conduciremos por encima de cualquiera de las leyes que nos envíen a la cárcel. En este Cadillac de las ondas vamos montadas Doña Pasolina, Reina Hueco, Diane Spotting y Loli a los controles. ¿Te montas con nosotras? ...con de experiencia feminista para tus oídos. tus oídos. Escúchanos a través de la web de Agora Sol Radio... ...o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Esta canción lo tiene todo para estar en este programa. Procede del álbum Gran Turismo de 1998 de The Cardigans y el vídeo no tiene desperdicio. Nina Persson con una piedra en el acelerador se lanza a una carretera del desierto americano provocando varios accidentes para acabar siendo decapitada y su cabeza volando por los aires. No es extrañar que esta conducción temeraria fuera incluida en la banda sonora de uno de los videojuegos más vendidos y con el que se puede hacer más el cafre, Gran Turismo. Está claro que lo primero que pensamos al conducir un coche es la autonomía de transporte que nos proporciona, pudiendo trasladar a varias personas y objetos con nosotras. Eh, lo primero que se nos va a venir a la cabeza a lo mejor es la habitación propia de Virginia Woolf y de esta manera también se, se pensaba en los inicios de la automoción eh, en Estados Unidos, por ejemplo, en los años 20. donde por ejemplo el coche estaba por encima de otras comodidades de la casa. En una de las encuestas, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura a una señora una señora de Bisuri en 1937 Decide que es mejor comprarse un coche Que ponerle el agua corriente en su casa Porque al fin y al cabo al pueblo no se llega montado una bañera En esta época el, Las mujeres eran las que se dedicaban A conducir la, los camiones Y conducir los coches para llevar las, eh, Los productos al pueblo Mientras los hombres se quedaban en la granja Esto nos puede Nos puede sorprender Pero hay algo que nos puede sorprender Un poco más ...Los coches en el inicio de su fabricación a finales del siglo XIX... Eh, ...pues estaban, eh, estaban dedicados a... ...eran motores de gasolina, eran bastante complicados de utilizar mecánicamente... y sobre todo manualmente porque tendrían que ser accionados por una manivela delantera, si habéis visto alguna película de recreación, eh, cuando se les para o el coche se tienen que bajar todos y de accionar la una manivela que está como en el radiador eh central de delante, ¿no? Y esto era un poco complicado para la fuerza de las mujeres. Entonces, de ahí nace por ejemplo el coche eléctrico, el coche eléctrico que no tiene esta que no tiene esta este handicap estaba sobre todo planteado como coche para mujeres porque además también había un debate en esos años en el que mmm, creían que la que los permisos de conducción no eran adecuados para, para las mujeres por esa peligrosidad de los motores de gasolina ¿no? que pudieron explotar. Entonces hay toda una publicidad en, en, en los años 20 y 30 en las revistas de mujeres de la época para intentarlas convencer que los coches son seguros y que se compren coches eléctricos porque eh, así mejorarán muchísimo su vida. Aún hay más, aunque pensemos que ahora vivimos en una época en la que la automoción es eminentemente masculina o por lo menos asocia a características masculinas o de este género marcado. Eh, como se iba diciendo, en las revistas se daban se impulsaba que las mujeres condujeran y de hecho en sitios como Vanity Fair o Ladies Home Journal eh, de los años 1915, estamos hablando, Eh, incluían columnas con trucos de mecánica y de mantenimiento de los vehículos para las mujeres que, que poseyeran un vehículo en esa época siempre que decimos eh, eléctricos pero pronto se fueron eh, incorporando a los motores de gasolina y incorporándose a los motores de gasolina es cuando empiezan las primeras mujeres en, en correr en, en distancias largas Entre estas mujeres vamos a destacar a Dorothy Levitt, que es también una autora de un libro que se llama The Woman and the Car, a chatty little handbook for all women who motor and who want to motor, es decir, una guía de mano para todas las mujeres que quieran conducir Eh, o salirse o salir del trayecto corto eh, es también la inventora del espejo de retrovisor eh, con un truco tan fácil como que llevaba un espejo de mano en el, en el bolso y los coches en ese momento no lo llevaban y ya utilizaba para hacer los giros su espejo de mano del bolso eh, también se convirtió en piloto de aviones aparte de hacer eh, grandes recorridos y en general en los anales de la historia eh, se considera la primera mujer en ganar una carrera en batir un récord de velocidad cuando en realidad es la la francesa Camille Degas que había hecho el trayecto París-Berlín en 1901. Otra también de las que destaca es Emily Post con el que también escribe eh, By the Motor to the Golden Gate narrando su de, un, de, un detallado viaje desde Nueva York a San Francisco sin conductor auxiliar ni mecánico y a bordo embarcándose en una aventura que espera que no sea fácil para poder tener algo que contar esas en las palabras que ya dice en su, en su libro. Y por supuesto, también destacamos a Edith Wharton, la autora de La Cerebre, la Edad de la Inocencia, que también cuenta en otro, en otra guía eh, su viaje en coche por Francia en 1908, que se llama A Motor Flight Through France, donde narra tres viajes entre 1906 y 1907, acompañada de su hermano y posteriormente de su pareja, el escritor Henry James. Para terminar, volvemos a Estados Unidos, donde las mujeres tenían prohibido competir en carretera en, en carreras fuera de circuito y mucho menos contra hombres. Ante el parón que suponía la Gran Guerra, sin embargo, se impulsó una competición femenina de carreras. Esto es como igual que las mujeres se van se van incorporando al mercado laboral porque no están los hombres porque están combatiendo, también las mujeres se incorporan a estos espectáculos que en, tenían este nombre un poco así de risa que se llama Carnavales de la Feminidad. Eh, las, las pilotos fueron llamadas las spiderets de velocidad atrayendo a más de, en, sus, en sus carreras a más de 10.000 personas pero lamentablemente el fallecimiento de una de ellas hizo que, que este tipo de espectáculos fuera vetado y se prohibió la competición en carreras de grupo hasta los años 70. escuchamos carguas de ross royce una canción esta canción disco nos lleva a los lavaderos de coches como trabajo para sacarse un dinero extra en el verano un, espac un espacio de machirulismo y de referencias del porno más mainstream pero que en esta ocasión se diría que sirve como perfecta banda sonora para este trabajo sucio Car Wash, yeah Woo! Come some of the work gets of hard This ain't no place to be If you plan don't be in a stop Let me tell you it's always cool And the boss don't mind sometimes If you're at the booth. At the Car Wash Whoa, whoa, whoa, whoa Talking about the Car Wash, yeah Come on y'all and sing it for ¿No te he dicho que no soporto que me griten? Perdona, chato. Es que no quiero que llegue tarde. ¿Cómo va eso a mitad de casa? Luis. ¿He de preguntarle a Darry si puedo ir? No me digas que aún no se lo has pedido. Thelma. ¿Pero es tu marido o tu padre? Thelma y Luis se van de pesca. ¿Cómo es que te ha dejado ir? Porque no se lo he pedido. me <risa> matará? Le he dejado una nota. Thelma y Luis van a armarla muy gorda. Tomaré un whisky solo y una Coca-Cola para acompañar. ¡Telma! Pero a ver, ¿en qué quedamos? No decías que estábamos de vacaciones. ¿Te has fijado en su culo? <risa> ¡Telma! ¿Pero te has vuelto loca? ¡Ah! Soy el inspector Hall Slocum, de la policía de Arkansas. ¡Telma! Quiero que vuelvas ahora mismo. Como sabe, hemos intervenido su teléfono. ¿Qué? ¿Será que os han puesto demasiadas multas? Telma, ¿qué ha pasado? No. No. Ah. Cada minuto que pasa, su problema se agrava. Ah. ¿Quiere apartarse y volver a su coche, por favor? Le juro que hace tres días ninguna de las dos habría montado un número así. Pero si conociera a mi marido, comprendería la razón. ¿Qué? Luis. Dispara a la radio. La radio de la policía, Luis. Oh, ¡Claro! ¿Ya está? Telma y Luis. ¿Qué te parece por ahora el viajecito? ¡Tomaremos Margarita Gordo del Mar! Mamacita? Bueno, pues este audio es el tráiler que tiene un toque muy noventero eh, de Telma y Luis... Y como estábamos hablando aquí, parece un, más bien un desmadre de, de Spring, ¿no? De las vacaciones de Semana Santa de los americanos. de ¿Han un, cogido un coche? <risa> Spring Breaker, total. <risa> Spring, Breaker, total. <risa> um, Spring Breaker a los 30, ¿eh? Está muy bien planteado. Yo firmo ahora mismo. Uf, vamos a hacer vamos a insta institucionalizarlo. Es que la verdad es que el, el tráiler no, no da mucho lugar al, al formato que tiene la, la película, que en realidad, bueno, pues podríamos llamar una eh, road movie. Yo había pensado al principio que era una rape and revenge, o sea, violación y venganza, porque en realidad toda la película luego es hacerse justicia ante el mundo de los hombres, pero es que realmente no hay violación. No, no, no la hay, puede, yo, eh, una, anécdota, una anécdota que os contaba, hablábamos antes, yo la vi muy de pequeña esta película, con 6 años, y sí que pensaba que había habido una violación, cuando la volví a ver ya más mayor, me di cuenta que no, lo único, que ese ese toque justiciero, justiciero que parece que tienen ellas, yo lo percibo un poco más, ya casi al final de la película, quizás, ¿no?, cuando ya están completamente fuera de la ley, ya no, no hay nada que, que perder, ¿no?, y... Y dicen pues ya perdidas al río, ya empezamos aquí a hacer justicia, lo vemos sobre todo por ejemplo con lo del camionero ¿no? que uh -huh. que se lo van cruzando a lo largo del viaje, eh, pues eso el, es un hombre pues que hace los típicos comentarios machistas asquerosos, la saca la lengua, se toca. la eh, entrepierna, etcétera, etcétera y hasta que ellas se cansan y, y bueno, y pasa lo que pasa tenemos que decir que vamos a hacer un poco de spoiler de la película está, está todo el mundo avisado y que si sí, hay, spoiler, si spoiler. alguna de nuestras oyentes todavía no ha visto la película le recomendamos que baje el volumen y en 10 minutos así le vuelva pero a subir pero muy mal que no lo hayan visto sí, muy mal. Susan Sarandon, Gina Davis Ridley <risa> <risa> really Scott, ese hombre <risa> ese hombre que en un principio no nos iba a hacer cargo de, de la película ¿no? porque leyó el guión y le parecía como, decía que no era muy raro que no veía que esto pudiese funcionar tal, y bueno, al final le convencieron lo hizo, y fue un bombazo la película, aunque sí que generó Muchas críticas hacia los dos lados, tanto positivas como negativas. Eh, teníamos por aquí algunas críticas que salieron sí, sí, en por algún ejemplo, momento. Sí, sí. Eh, bueno, primero es que se la criticó mucho la película porque decía que mostraba una imagen muy negativa de los hombres, ¿no? Que era Vaya, como... que sí, pena. pena! Justo, justo, decía que... Eso, pues que, no, que les trataba muy mal a los hombres y les dejaba muy mal. Y entonces eh, algunas de las críticas que hay, por ejemplo, eh, dicen «Es el elogio de una violencia transformativa un tema explícitamente fascista. Justifica los atracos a mano armada, la masacre de hombres y la conducción en estado de embriaguez crónica como ejercicios de elevación sin conciencia». Una película que anima a las mujeres a utilizar armas bien esa es una esa es una, for, una buena forma de animar cuando además no es las, el mismo o sea no son las primeras películas que se dedican a los atracos a armas armada hay mogollón de películas por ejemplo de la castation de los 60 que protagonizan bueno la castation esto este cine de serie b no de Pues bueno de consumo totalmente, hay un montón de películas de mujeres recauchutadas etcétera rubias estupendas, eh, que se dedican a otra cosa mano armada en el coche. O sea, que, mm, que esto no es nada nuevo. Lo que sí creo que es probable que sea un detalle nuevo y por lo que también eh, pueda suscitar la ira de algunos... pudiera suscitar incluso la ira de entonces y ahora de algunos críticos y eh, audiencia... Eh, ...más apoltronada, es el hecho de que en el fondo son mm, dos, mm, dos marujas que eh, se terminan eh, tomando la justicia por su mano. Es decir, eh, en ese sentido sí es bastante más subversivo que una Barbie recauchatada de, de un tipo de cine donde las mujeres... aún llevando armas en realidad están hipercodificadas uh -huh. mientras que aquí estamos hablando de esa especie de renuncia a la domesticidad uh -huh. no es eh, no es eh, una casualidad que precisamente eh, el marido esté apelando todo el rato a la a, a que su a que su mujer vuelva a, a, a, a, a a entrar en razón y a la civilización tal y como está tal y como está organizada en ese sentido claro yo entiendo que Telma y louiss eh, tiene una esencia eh, revolucionaria ya no solo de género sino también de clase tiene por ejemplo eh, diálogos muy potentes este por ejemplo que sucede justo después de, del acoso en el, en el parking de coches que bueno dicen algo así como los tenemos los diálogos en mexicano que nos ha encantado encontrarlos en otro en otro doblaje. No el el Maravilloso. <risa> Dice, "Déjala ir, pendejo de mierda, o voy a salpicar este lindo auto con tus sesos. Cálmate, son no, son estábamos divirtiendo un poco, eso es todo." Pues parece que tienes una idea bien jodida de lo que es divertirse. Date la vuelta, en el futuro, cuando veas que una mujer llora así, no se está divirtiendo. <risa> Esta es la versión de, de donas para Drive My Car, el archiconocido eh, eh, canción de los Beatles, eh, que yo todavía estoy por decidir si el Drive My Car es un coche de veras o tiene más bien una metáfora sexual. ¡Gracias! Bueno, pues después de esta, de esta canción continuamos hablando de Telma y Luis y vamos a centrarnos un poco en los hombres que aparecen y no solamente en Brad Pitt. Sí, de hecho Brad Pitt es de los menos importantes. en Bueno, no es importante es importante porque da un giro a la trama. Es decir, cuando ellas todavía les, les queda un, una pisa de esperanza de escapar de, de todo eso y de ir de la justicia y de, de bueno de llevar otra vida en, en México, seguimos con el spoiler, pues Brad Pitt aparece y les roba el dinero que tienen para escapar y entonces es ya cuando se meten ya en un pozo sin fondo porque a partir de ahí empiezan ya... pues atracar bancos, a, a raptar a un policía meterlo en el maletero, a volarle el coche al, al camionero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como un poco lo que desencadena ya el, el que son completamente fugitivas, ¿no? Eh, no sé si querías añadir algo, Reino Hueco. No, era porque estaba pensando que en el fondo es el Madrina de ellas dos. Brad Pitt. Es el Madrina, es, depende de... de, de sí, depende. Es como la válvula emancipadora. <risa> emancipadora, pero que las lleva a un, a un final... que es su final es el final que que bueno también ellas eligen ¿no? Eh, también se ha debatido mucho eso ¿no? si también son protagonistas de ese final si al final son ellas las que toman la decisión final de acabar como acaban ¿no? pero quizá no sea que a lo mejor ya no hubiesen preferido ese final, ¿no? Es decir, si no les hubiesen robado el dinero, joder, podrían haberte una vida guay ellas dos solas ahí en México, bueno, bebiendo días. margaritas, ¿no? No sé. Tres días de intensidad, lo otro era una vida acomodada, de margaritas y excesos, mientras que, que me cuentas del... Del barranco de cristal al que terminan abocándose. <risa> Esto ya es spoiler brutal. ¿Cómo termina Bueno, en realidad hay un fundido en negro, no sabemos exactamente qué ocurre. Y sí, siempre se ha dicho que se puede que a lo mejor llegan al otro lado del cañón, ¿no? Esto es la duda razonable, que, eh, que eh, quedan eso ahí, ¿no? En, en los Simpsons nos dicen que hay otros finales uh -huh. alternativos a... la muerte en el gran cañón sí. bueno yo quería hacer hincapié sobre todo en por lo que se, también se ha criticado la película, ¿no? cómo se presenta a los hombres sí que es verdad que los, los personajes hombres que en la película, las psicologías son muy planas, es decir, o parece que son buenos o malos, es decir, o están a favor de ellas o en contra, ¿no? que es una visión estereotipada? puede ser, pero lo hemos dicho antes, hay millones de películas con mujeres con una visión estereotipada. Uh -huh. También puede haber eh, algunos personajes que bajo mi punto de vista no están del todo bien desarrollados, por ejemplo el policía ¿no? desde el primer momento empatiza con ellas y no se sabe muy bien por qué o sea desde el principio eh, él cree en la inocencia de ellas dos incluso cuando eh, encuentran a Brad Pitt y sabe que ha robado el dinero, él mismo le les dice eres idiota porque has tenido les has robado la única oportunidad que tenían para salvar O sea, que en cierta manera como que, bueno, el hombre y, y se ve que cuando se tira hacia el barranco, pues es como como que él sufre por por esa decisión tomada, ¿no? Y no se entiende muy bien en parte por qué hombre, eh, puede ser una situación empatía. una situación no de poli bueno, poli malo el resto de, de la sociedad detrás de ellas o bien también yo lo leo un poco paternalista esta esta esta visión, ¿no? Que es un poco Bueno, pobrecitas que no sabían lo que se estaban haciendo y han salido de casa la primera vez que les dejan, les dejan entre comillas salir de casa y, y ya la lian parda, que es un poco el problema que tiene que tiene el final. O sea, el final está bien, que no esté claro, pero en el fondo, por lo menos para mí, a mí se me queda bastante claro que es un final bastante de suicidio, muerte, no hay retorno. Eh... Y entonces sí que es como, bueno, el, el, la guinda de la película de, de te has pasado de la raya, has salido de casa, has mentido a tu marido, mm, has traspasado todas las cuestiones de la ley mm, aleccionando a todo tipo de machirulos que te has dedicado a encontrarte y, y claro, es que el, el último final es este. Sí, bueno, a mí sobre todo no me gusta creer en como ese papel bueno al poli, ¿no? Porque no me lo creo, entonces eso me molesta en la película, me molesta que el poli esté... como a favor de ellas de su parte pero es curioso porque si sí es un, un poco como lo que decía tiene esa especie de revelador del <coughs> del patriarcado en el sentido además más eh, paternalista nunca mejor dicho no en ese sentido de bueno del fondo y eh, podrían haberse podrían haber vuelto a, a al redil ¿no? uh -huh. y es por lo que eh, a mí me gusta esa idea de que eh, virginie Despentes probablemente vio eh, esta película cuando cuando tenía una juventud muy sana y muy y muy eh, en fin productiva uh -huh. y de ahí y de ahí su, su fóllame que es por así decirlo un, un Thelma y louis sin edulcorantes Es decir, hay violación, uh -huh. hay tomarse la justicia por su mano y hay además un, la, la violencia como metáfora de todo lo catártico y de todas las consecuencias que saben que se van a tomar, pero aún así lo hacen con... En fin, con se lo pasan bien, hacen lo que han hecho eh, los tíos en este tipo de, de películas constantemente. Efectivamente. Y eso sí, eh despentes yo creo que muy de una manera muy consciente eh, termina termina de manera más que más que un suicidio como castigo, una especie como de sacrificio de sí. Hemos hecho lo que hemos querido, sabemos lo que va a pasar y bueno, aquí estamos. Alaska es su amor por todo lo traspina, pero se hace fuerte en el vídeo del tema Ni contigo ni sin ti, perteneciente a ese disco que se me ha olvidado poner en esta entradilla, pero era en el que iba tremenda y maravillosa con su pelo rojo y, y vestida de blanco tremendo. Una nave espacial es conducida por la por aquel entonces Peri de Fangoria rumbo a la Tierra para reunirse con sus dos comadres en el desierto y salvar al hombre de nuestra protagonista. Nancy Rubia conduce un Cadillac que atraviesa el mapa, portan armas, portan mucha silicona, portan unas ganas locas de venganza y restauración del estatus quo marital, el sufrimiento extremo de un Nacho Canut atado a los deseos de una Alaska fuera de sí, con amigas, una heroína. Arma. Por cierto, yo no llevaría esa ropa tan femenina que llevan, ni esos tacones tan altos. Tienen que andar mucho. Algunas veces podrán ir a caballo, pero la mayoría de las veces irán a pie. No podemos sobrecargar las carretas. Las mulas ya llevan suficiente peso. Pónganse ropa cómoda y resistente. Y calzones. Quiero decir, pantalones. He contratado a 15 hombres en Independence. Es la clase de hombres que se necesita en este trabajo. Ustedes cuatro, Jones, Brett, Johnson y O'Malley, ustedes enseñarán a las demás cómo se conducen las mulas. Eh... Esto, una cosa más, oíganme bien. Manténganse lejos de mis hombres. He pensado que les gustaría saber cómo van a ser sus futuros maridos. Así que les he traído unas fotografías. Bien, señoras, elijan su pareja. Rayos y truenos, ¿a qué esperamos? ¡Ahí están! Acabamos de escuchar un fragmento de la película Caravana de Mujeres, un western rodado en 1951... Y bueno, es una road movie, eh, coral, basada en una historia de Frank Capra, aunque luego él no dirigió la película, sobre la colonización y el importante peso de las mujeres en la construcción del oeste de los Estados Unidos. Pues como el, el, su propio nombre indica, la, la película pues trata sobre un grupo de mujeres que van desde Chicago a... a California para, bueno, para llegar hasta un pueblo en eh, donde hay un grupo de solteros que se sienten muy solos y que buscan esposa, ¿no? Entonces, eh, lo importante de la película, sobre todo, es el cómo muestra ¿no? la, a la mujer dentro del western, que otra vez, pues, siempre ha sido una mujer muy... como muy estereotipada, en el sentido de que parece muy débil, tal. Pero a lo largo de la película ellas se enfrentarán a muchos problemas, eh, serán atacadas por los indios, eh, algunas morirán, los carruajes se romperán y tendrán que eh, bueno recorrer las distancias andando, otras se fugarán con algunos hombres que hay también en, en el viaje, eh, porque no algunas no están interesadas en llegar hasta el pueblo, es también como una vía de escape para ellas. Entonces, bueno, lo dicen también en la película, cogen a un grupo de 150 mujeres sabiendo que... Que, ni, que no todas ellas van a llegar a, a, a, a su destino final, ¿no? Y, y bueno, creo que es una película importante que reseñar porque dentro del western eh, no, no hay mucha variedad eh, en cuanto a mostrar a una, a una mujer pues más decidida a pesar de que el objetivo final sea ir a casarse con, con un hombre en un pueblo al que no conoce de nada, que lo va a elegir según las fotos que esté, que esté viendo este me gusta, este no Y, y bueno, creo que es interesante por ese, en ese sentido. Pues me suena como casi a un sacrificio griego aquí de... Nos llevamos a las 150 vírgenes sí. de camino por el oeste a ver quién llega al final. A mí me sonaba un poco a, a las mujeres que sobraron... Eh, de la primera guerra mundial a la generación del excedente y cuando se cuando los ingleses pensaron esa cosa tan interesante eh, de bueno las que sobren las vamos eh, las colocamos un poco en alguna de las colonias de la commonwealth uh -huh. es pues un poco un poco ahí esto sí, espíritu este, colonial. De este tema hablamos en en el herstory de que hicimos en el estado mental y la verdad es que eh, esa este este problema de los excedentes de mujeres que tienen que ser matrimoniadas porque es que si no tienen el chip de matrimonio y de familia y de casa metido y qué se va a hacer con ellas, o sea, de repente tienen que acomodarse un, un mundo en el que no tienen no tienen pareja, no tienen familia de la que hacerse cargo. Y, sí, súper interesante. Eh, es que este género, o sabemos hemos estado hablando de Telma y Luis y hablamos de esto porque el, el, el género de road movie también es un tema es un tema muy interesante porque en, enlaza mucho con, y me estaba acordando ahora cuando estábamos hablando de Telma y Luis, enlaza mucho con, bueno, que hay un montón de, de road movies particularmente. protagonizadas por hombres porque la road movie en general es una es un viaje iniciático es un viaje en el que se encuentra una la personalidad entonces es, es muy significativo el hecho de que haya pocas mujeres protagonizando road movies porque al fin y al cabo las mujeres están encuadradas en la casa como hemos visto con Telma y Luis y tienen poco tienen poco poco espacio a, a realizarse o a encontrarse en la carretera que es un que es un sitio paradigmático en, la, en el cine americano Es que es precisamente eso que estás comentando tú lo heroico, para una para una mujer en, en realidad el, el, el El eh, camino de la heroína más que del héroe precisamente la emancipación. Es decir, dar eh, entender que, es, que el sistema es el que es y subvertirlo o intentar salirse de... Y luego empezar, es decir, cuando ya no eres eh, la niña buena programada, ¿qué es lo que ocurre? No? Que el sistema empieza a decirte, no, no, es que el camino es este, todo por aquí y dice, no, no, pero es que yo quiero correr aventuras. Y dice, ya, pero es que eso tiene... conlleva unos sacrificios o bueno, de ahí que, que todo que todo ese camino de la heroína tenga que ver más incluso con los finales más eh, eh, oscuros o dramáticos eh, porque en realidad la heroicidad estaría también en crear otra forma de uh -huh. pero es curioso porque por, eh, en, en los temas del western eh, está rápida y mortal que es un una caca necesaria protagonizada por Sean Stone en el que claro, era un tema de venganza y de y de y, y es ahí donde donde bueno, que lógicamente es charo, ¿no? que nunca ha estado mal y todavía bueno, estaba eh, y todavía estaba en... un western aunque sea un desastre de película, no, no, sí, la la bien. La película tenía tenía tenía un Russell Crowe un Huckman, o sea, había un reparto estaba Leonardo DiCaprio todavía muy muy pipiolo, o sea, es es una caca necesaria y mainstream entretenido y claro eh, ¿qué puede hacer ahí una mujer con pantalones eh, eh, de cuero sucia y clamándome pues eso clamar venganza y normalmente una cosa que es curiosa que pasa mucho en todo el tema de, de, de la en el fondo de la carretera de la emancipación y demás esa cosa de la que no sé si nos va a dar tiempo a hablar eh, muy fuerte pero es a fin de cuentas es el tema de el padre porque quien da muchos bueno quien da un tipo de permiso o esta venganza y demás siempre viene por ahí ¿no? Es un poco esa idea de, la, de la venganza el y, honor de la familia que viene por el padre. No, y el padre emancipa, emancipador que también los hay Escuchamos Responda por favor. La señorita Amelia Earhart, ¿por qué quiere usted volar? Quiero ser libre. Soy una aviadora que disfruta de su pasión por volar. Voy a dar la vuelta al mundo. Eso no puede ser. Cambiemos las reglas. Si usted lo consigue, será la primera. Y eso despierta en ambos una verdadera atracción. Es bueno saber lo que de verdad nos atrae. Si te pasas esta isla, no tendrás combustible para llegar a tu destino. Me las arreglaré. Todo cuanto hago, lo hago para poder volar. Nadie lo ha conseguido. Yo lo haré. ¿Ha recibido la transmisión? Bueno, sí, antes Reino Waco decía que Rapida y Mortal... Es, es una basurilla ¿no? de, de peli pues eh, en realidad ten... es, el, el concepto eh, es mierda necesaria, mierda necesaria. <risa> bueno, esta no sé si es mierda necesaria pero esta película tampoco es, es, que sí, que es para eh, narrar eh, bueno, historia es, americana, que claro, les encanta es, eh, está protagonizada por Hilary Swann que bueno, a, a todos nos, a todas nos sorprendió un poco, ¿no? con Boys Don't Cry pues aquí, no sé eh, esta peli es un biopic sobre eh, la piloto Amelia Earhart ¿no? y entonces, bueno, te cuenta un poco la historia de, de esta piloto, ¿no? todo, fue una mujer importante en la aviación porque bueno aquí tengo puesto los, los récords que, que consiguió, fue la primera mujer en cruzar el Atlántico primera mujer en hacer un vuelo sanitario en el Atlántico, primera persona en hacerlo dos veces, en hacer la distancia más larga volada por una mujer sin parar en récord por cruzarlo en el menor tiempo posible <risa> o sea, lo tenía de todo esta mujer y bueno, lamentablemente en 1937 en su intento por hacer por, eh, cruzar, bueno, hacer un viaje alrededor del mundo Eh, se la perdió la pista en el Océano Pacífico y, y ya nunca se supo más de ella. Eh, curiosamente hay como muchas leyendas en torno a, a la desaparición de, de, esta, de esta pilota cuando yo piloto. Yo lo veo muy muy normal, ¿no? O sea, estás en el Océano Pacífico, es normal que tengas un accidente y desaparezcas, ¿no? pues Bueno, creo que está ahí el momento triángulo de las No, dangudas. no, no, claro, espérate, <risas> es que estuve leyendo que hay, había unos artículos que decían que en una isla eh, habían encontrado un eh, fuselaje de una avioneta y en donde se distinguía una marca en concreto que llevaba a ella en su avioneta y entonces eh, se llegó a la conclusión de que ella había conseguido aterrizar ahí y que ahí había pasado en solitario el resto de, de sus días. Yo voy a hacer un apunte friki mm, sobre el tema Amelia Eckhart <risa> y es que hay un cómic maravilloso que se llama Air, Aire, editado por Norma Editorial, en el que Eckhart eh, se descubre como eh, una mm, una mujer que en realidad lo que encontró fue una manera de eh, eh, atravesar eh, el espacio y el tiempo con su avión. En fin, wow. toda, eh, había toda una dinámica interdimensional en este cómic completamente maravilloso y friki, y lo interesante es que la heroína no es Eckhard, Eckhard es por así decirlo la maestro Yoda de una protagonista que en un principio es azafata, pero que pero que termina siendo la mejor conductora de este tipo de aviones entre realidades de este cómic. Qué maravilla, Total. por Dios. Sí, sí, sí, sí. sí. <risa> Eh, ¿Os parece que lo dejemos que lo dejemos aquí, nuestro repaso peliculero a todo tipo de mujeres al volante, mujeres pilotas? Sí, y... solo me quería hacer una, una, una última referencia Dale, a una pasolina. película que se llama La chica de la motocicleta. Es una película francesa de 1968, es una road movie en solitario de esta mujer en moto, en su Harley Davidson, que casada ah. de su marido decide abandonarle e irse en busca de, de su amante. Y es una película que está rodada un año antes de Easy Rider... Y curiosamente pues eh, tienen un parecido muy razonable, todo ese rollo es musicodélica la película, eh, tiene ese rollo hippie pues de drogas, sexo, tal, bla, bla, bla, Porque bueno, aunque ella se va a buscar su amante, por pues, el camino se va encontrando a otros hombres y, y tranquilamente está con ellos también, o sea que no, no hay problema en eso. Y me gustaría hacer referencia a ella por si podéis verla, creo que es una película que ha quedado en el olvido y que es interesante. ¿Cómo se llamaba? En, en castellano la chica era motocicleta, en inglés the girl of the motorcycle, <risa> o algo así. Genial, nos la apuntamos. <risa> In a white suburban bedroom In a white suburban town As she lays there Cerrar este bloque de cine, estamos escuchando la canción de ballad of Lucy Jordan. Eh, ...película que se incluye en la banda sonora de Thelma y Luis... Eh, ...es una interpretación hecha por Mar Mar Marianne Faithfull en 1979... ...y la cogieron porque, bueno, más o menos creían que la letra... ...hacía un poco de referencia al personaje de Thelma... ...en una parte de la canción dice algo así como... ...a los 37 años de edad hace lo que nunca ha hecho... ...ir por París en un coche deportivo con el viento caliente en el pelo... ...su marido está en el trabajo, sus hijos están en la escuela... ...podría limpiar durante horas o arreglar las flores... ...o correr desnuda por las calles sombreras... ...gritando a lo largo del camino <música> bused out with the warm grin in So she let the phone keep running As she sat the so En un, en un programa dedicado a mujeres al volante, no nos podemos olvidar de Women to Drive, eh, de Arabia Saudí, porque es el país el único país del mundo que prohíbe explícitamente a las mujeres conducir en las vías públicas, dependiendo siempre de una figura masculina familiar, de los taxis, del transporte público o de transportistas privados. En 2007, este colectivo, Women to Drive, hizo la petición al rey Abdullah para que se retirara esta prohibición Y eh, sobre todo a partir de las eh, revoluciones de la Primera Era Árabe eh, se viralizó eh, los vídeos de mujeres eh, conduciendo por riad eh, explicando qué era lo que estaban haciendo. Muchas de ellas, pues, estoy conduciendo, llevando a los niños al colegio, estoy conduciendo, llevando a mi hermana al médico eh, y los posteaban en, en YouTube. Eh, y desde luego esto es la... lo que más se me puede ocurrir o de, de conducción temeraria por, por encima de la ley. En country where men rule the road, some women are grabbing life by the wheel. A campaign in Saudi Arabia is putting women behind the wheel to protest the country's ban on female drivers. We are on, on Al-Najjal Street. I'm taking my sisters to do some of their work instead of waiting for the driver or someone to take them. This video from the women driving campaign appears to show a woman driving in Al-Assa in the country's east. The issue is extremely sensitive in the ultra-conservative Islamic kingdom, especially among men. Why are there these demonstrations and campaigns for driving when women don't need to drive? Women go to school with a private driver and go everywhere and do everything they need with a private driver. There is no reason for them to drive. Organizers reported phone calls from the Interior Ministry warning households about the ban. Mosques even broadcast sermons on Friday telling women to stay at home. Pomme, sorry I cannot hear you. I'm kind of busy. Cárceles de mujeres, huidas al volante, asesinatos en estereotípicos American Dinners. Cómo resistirse a este pastiche posmoderno con coñoneta de Kill Bill incluida. De los tiempos en los que todo vídeo de Lady Gaga terminaba con un homicidio en primer grado, Beyoncé prefeminista, más bella que nunca, comparte pelucones y sed de venganza con la neoyorquina, cuya relación artística con el finés Jonas Akerlund nos deja momentos pinaperos que, entre otras cosas, encarrilaron a la buena de Beyoncé a horizontes más estetas. Pero si hay una razón por la que este vídeo está en un programa dedicado a mujeres al volante, eso se debe a su cierre homenaje a Telma y Luis. Beyoncé a los mandos de la pussy wagon tarantiniana, con el horizonte al frente y una sombra de helicóptero persiguiendo las dos forajidas de la ley, prometen seguir adelante, pase lo que pase, juntas. Tired of my phone, baby Sometimes I feel like I live in Grand Central Station Tonight I'm not taking the no cause al vacío después de Beyoncé y de Gaga, y yo he traído un pequeño eh, podría decirlo fetiche familiar heredado de mi santo progenitor, porque como decía antes, y tampoco es ponerse a rascar es curioso como hay determinados permisos, determinadas herencias que vienen un poco por ver a tu padre completamente obsesionado con la Fórmula 1 eh, los domingos, entonces tú con 7, 8, 9 años te pones ahí al lado empiezas a descubrir esos grandes ¿cómo decirlo retos de, de tremendos de hombres como Jaquín y Sumaker dándolo todo por, por ganar. Y eso es curioso porque eh, una de las cosas que creo que, que tiene de interesante el hecho de la competición en Fórmula 1 no es tanto como se representa este este tipo de duelos entre, entre escuderías, entre pilotos, sino que, que la Fórmula 1 es Inmensamente exigente Como puede ser cualquier competición Como le ocurre también a, a los pilotos de avión Y a las pilotos de avión Y a las conductoras que está, bueno, o todo aquel y toda aquella que se introduce en el tema de la competición a alto nivel, porque en realidad esta competición, y lo que es a mí creo que me parece más emocionante, no es contra nadie, sino contra ti mismo. Contra ti mismo la y eso del cuerpo. es apasionante, es un tema de voluntad, es un tema de, de, de físico, y es algo que... Es curioso porque, repasando todo el tema de las pioneras en la Fórmula 1, es un poco lo que eh, comentábamos también fuera de micros, eh, la Fórmula 1 hay que tener muy en cuenta, estamos hablando de, por así decirlo, la primera división del automovilismo en una escala en la que hay muchísimo dinero en juego, por lo tanto, es lo que es, es decir... Eh, tenemos el de, tenemos el, el desierto el desierto, el camino y yo siempre digo y dónde termina ese desierto en las vegas básicamente aquí también hay un tema especulativo y un tema y un tema de capitalismo salvaje aplicado pero conste que aquí hay temas de aeronáutica implicadas, temas de ingeniería mecánica y todo lo que luego eh, repercute ya no solo en lo civil sino también en lo militar. el hecho de que estén marcas pues por ejemplo en la actual Fórmula 1 como Michelin o, Bri o Bridgestone con todo el tema de neumáticos y bueno y esa dinámica esa dinámica tan al límite en eh, circuitos de en grandes premios de Fórmula 1 como puede ser uno de los más nuevos que es el de el de eh, el de ah, bueno. el de Abu Dhabi claro donde está el petróleo está el dinero y está la inversión y está todo el sistema a flor de piel Pero bueno entonces en este precisamente en, en este entorno es eh, no tiene nada que ver tampoco la fórmula 1 de los años 40 o 50 con la con la fórmula 1 de ahora y las pioneras. pues tienen, tienen, bueno, sobre todo su origen en el origen de eh, muchas de las grandes escuderías, de eh, Ferrari, especialmente, bueno, Maserati y todas las demás que marcas eh, de clásicos. Y la primera era María Teresa de Filippus, que fue la primera en un gran premio de Fórmula 1 en los años 50 finales. Cincu estuvo en el 58 y en el 59, italiana. Luego le siguió Lella Lombardi... pero esto ya nos ponemos en el 74 y 75 y 76 y fue la primera en puntuar, porque no es lo mismo correr eh, terminar carreras que puntuar, que eso quiere decir que quedas entre las posiciones de puntuación y eso exige mucho más. Entonces, bueno, se le la Lombardi es considerada la más exitosa en el mundo de la Fórmula 1 porque es la única mujer que ha puntuado. y eh, luego tenemos adivina adivina Galica, que es inglesa y coincide y co coincide con, con lombardi en un gp es decir en, en el primer gp no sé si el único en el que coincidieron dos eh, gran Premio de Fórmula 1 en el que coincidieron dos mujeres en carrera bueno entender que todo este tipo de eh, actuaciones en, en los gran, en, el, en la fórmula 1 en los grandes premios tienen que ver también mucho con casi como, como momentos de, de cúspide en una, carrera de, en una carrera en la que han estado en otros circuitos, como puede ser la NASCAR, eh, la Fórmula 3000, Fórmula 2, Fórmula 3 y demás. Luego, más eh, conocida, eh, en el 92, otra italiana, Giovanna Amati, Esta mujer es muy apasionante, hija de padres acomodados, la, eh, eh, desobediente por definición. La marcó muchísimo el hecho de que la, la mafia la, la secuestrara y eh, la... ...y la rescataran... ...bueno, eh, pagaron imagino... ...y entonces... Oh, wow. esta, ...esta mujer eh, estuvo también en, en Fórmula 1... ...aunque muy poquito tiempo... ...pasó eh, también por Fórmula 3 y 3000... ...y ahora es comentarista de, de televisión eh, en Italia... ...y luego para cerrar... Eh, eh, ...María de Villota, española... que eh, logró eh, correr en Fórmula 1 mmm, porque eh, en la temporada de 2012 de Fórmula 1, hace tres, dos años, eh, porque estaba en el equipo ruso eh, Marussia, tenía plaza en el equipo, era probadora, pudo correr porque Timo Glock en el Gran Premio de Valencia del del 2019, del 2012, 2012. Pues, eh, pues se puso enfermo y, y corrió aunque no puntuó y demás. Eh, luego, en una de las pruebas eh, tuvo un accidente increíble en el 2012, en el que se quedó tuerta, y es curioso, haciendo un poco este recorrido, yo no sabía que había fallecido el año pasado. Entonces, La consecuencia del accidente que uh -huh, tuvo, sí. Con por todas resto, las secuelas. Unos cuantos días, sí, sí. Sí, sí porque además no, no sé vamos, nunca se, se repuso de todo. Quiere decir que lo, de, lo del ojo era como lo más espectacular y diático pero en realidad había quedado muy muy fatal de aquello entonces bueno este es un poco el, el repasillo que, que os hacía por por eh, este tema y eh, bueno y ahora podemos pasar a otro de esos grandes temazos que tenemos al volante It's bad bitches Barbie, Barbie, Barbie, Barbie. We got turnt up over here bigger than a monster We at turnt up over here bigger than a monster Black Black, black, black, black, black, black. Tom like in a banana had the denim Pakistan click click click your nick be atomic mom Yeah See it in you your little tongue that that it tastes good get you some gets a ten Pitch it. We shushish out the door But the club got glitches Dig it And while you do that GT's pulling up Yeah Spaceship E.T.'s in the cut Yeah So, so hot and here, feels like a jungle yeah. Me don't like boys that in jumbo yeah. One time bust the shot from my champion Girls tell them guys, super-size me a combo No one no, got the ammo, that's why I bulletproof the Lambo In the Middle East, on the camo Running through the jungle, Rambo Liberace's hangout, swinging on the vine, Mango, Mango? So call Simba, little mama Cause Mufasa couldn't stop a bitch, by valenciaga it's just me mr miyagi and the phantom of the opera going blocker motherfucker got that big rocket like shot massive attack mmmm massive the bomb bombs make the whole club move back ayy bet ayy. the dj gon' this one back ayy. Ayy. like the spider bomb breaks this track mmmm massive attack mmmm massive attack what's been done down me no more say that's that ayy, ayy. never me in the global Jump to the stem All night till we see the sky Dittin' in the fire Rose, they're by the bucket Money makin' it y terminamos en el desierto porque si el coche ha hecho interesantes recorridos simbólicos los más lúcidos se los debe al maravilloso mundo del videoclip, más concretamente a las reinas del pop de la nueva ola como las Spice Girls con Say You Bidder o Rihanna no en sus adapt and drive cállate y conduce sino en Rihanna junto a Justin Timberlake intentando jugar a castigador o más recientemente en el World Fit de Britney Spears. Desierto, cochazos, reptiles... Cambiamos el Cadillac por el Ferrari o el Maserati. Es la lógica Michael Bay, excesiva, obscena, brutal. Un giro curioso el de este camino de libertad, libertad salvaje, depredadora, criminal... Tal y como marcan estos tiempos de especulación desorbitada y libre mercado. Esto tiene su reflejo nítido en temas como este Massive Attack, donde Nicki Minaj... Hipersexualizada, enfundada en rosa corporativo, se apropia del código y se convierte en ese animal salvaje que disfruta de la velocidad. Esa Barbie hackeada orgullosa de habitar el mainstream. De nuevo, Telma y Luis homenajeadas. Minaj en un Lamborghini rosa, junto a la modelo y stripper Amber Rose, conduciendo con un helicóptero a sus espaldas. Pues hasta aquí hemos hecho un Mujeres al Volante... Estamos todas mmm, así con el flequillo para atrás de la velocidad y que se nos ha pasado súper rápido el programa. Se nos quedan, han quedado un montón de cosas en el tintero. A, enganchando con Amelia Earhart se nos queda, por ejemplo, un mujeres piloto de aviones que mm, tenemos aquí también. Sí. Temas para pinchar estupendos. Sí. Uh -huh. Como ese Toxic con Britney Spears, azafata. Muy bien. Wow. Bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene Que vamos a hablar de la muestra de cine palestino eh, Así que nos vemos el viernes de 8 a 9 Hemos estado Pasolina, Reino Hueco, Dianne Spotting Y a los controles Loli